Bueno y ya tú sabes, regreso aquí a Alto Calibre Radio Show trayéndote la buena música, música de la nueva, música de la vieja ya tú sabes, la especialidad de la casa, las entrevistas y directamente desde el 787 ya tú sabes, una persona que está dando mucho y hay que hablar ahora en este 2010 el gran Gocho, Gocho, dímelo Dímelo, hola, Gocho, saludito a esa gente que está en sintonía Alto Calibre Radio Show gente, gracias por la oportunidad de estar de nuevo en tu programa ya tú sabes, dijimos que en el 2010 veníamos con un nuevo. Oye, ¿se es verdad, este, la última vez que te tuvimos aquí en entrevista este, nos diste un adelanto de que estaba, por lo menos el booking, te lo estaba corriendo la gente de, de Arcángel. Este, ¿Qué ha pasado ahora? ¿Todavía sigue con ellos? ¿Te cambiaste de manejadores? ¿Qué es lo que Yo está? Están hablando cositas con ellos, pero ellos están en una reestructuración de su compañía, ¿verdad? Pues... Así que Jowell está ahora nada más y nada menos ahí también con Gocho. Este, bueno Gocho, 2009 estuviste como que medio apagadito, como que siempre estabas hablando pero que no soltabas nada, no soltabas nada. Ahora salió ya tú sabes este gran exitazo dándole con Joel, Cuéntame de eso. Pues sí, mira, esto es un tema que, que pertenece a mi producción, mi música, es que yo honestamente pues tenía el deseo de, de sacar el disco pues de una sola vez, que sin tirar ningún tema, pero ante la, la necesidad de diciendo que va a estar soltando un tema gocho o sea ya soltaste el de joel después va a soltar el de luigi 21 plus después va a soltar el j king y Maximan, tres temas que vienen como quiera incluidos en tu lp mi música este va a tratar de seguir haciendo esto con el resto del disco porque ya estás preparando otro O ya tú tienes el disco completamente preparado, lo que es mi música y solamente pues vas a soltar estos tres temas pues para calentar la carretera a lo que se cuadra la, lo de la disquera tuya. Yo tengo el disco, el disco está ready completamente, lo que pasa es que pues definitivamente en el proceso de hacer el disco, pues me enfrío mucho en la calle, entonces sacar un disco ahora mismo pues así de la nada pues sería un poquito puerta arriba, lo que pienso trabajar de seis a ocho temas, que voy a sacar cuatro que son del disco, que sí van a estar incluidos en el disco, y cuatro como el de Luigi, que el de Luigi no es parte de mi disco. Este, ese no es parte de mi disco, pero lo soltamos Voy a soltar dos temas míos solo que tampoco son del disco Y un tema con otro en que tampoco es del disco Pero la de Alcángel, la de Jackie Maximan la de Yogo Y la de los que vamos a estar soltando, esas cuatro sí son de mi disco Ah bueno, pues ya ustedes saben, así que... Hey. Por ahí viene, y más o menos, este, ¿sabe cuántos temas vienen para el disco? ¿O vas a seguir grabando sí. este, más temas para caso? incluirlo? El disco tiene 14 temas, es un disco bien variado, lo que vamos a soltar para la calle son solamente los perreos adelante. No vamos a sacar nada romántico, nada de ese blog, el que quiere escuchar la Gocho es romántico, pues tiene que esperar mi música. Eso es así. Oye, este, gocho y discos de varios artis que ya hayas grabado tú, sabes, que vayan a salir ahora próximamente en este 2010. Pues mira, ahora mismo los parionetes aquí han puesto. Muchas, lo que se pasa que no son muchas producciones de solistas y esperemos verdad que así sea este, y que te, también te vaya bien como compositor porque wow hemos visto a, a grandes compositores como Wise como es Mikey Perfecto tú sabes que le escriben a otros exponentes de otro género y han tenido bastante éxito así que esperemos también verdad que tú seas uno de ellos en el favor de Dios estamos trabajando para Así que ya tú sabes. Entonces más o menos este, no tienes un, un, un, un adelanto de para cuándo saldrá el disco, quiénes son los productores musicales que vienen trabajando en tu disco y si vas a incluir alguno que otro, ¿verdad? Que venga un ejemplo, este, cualquier artista y te diga, mira, este, 8, vamos a meterle para tu disco, todavía hay break, Este, no, no ha surgido nada. Pero mira, tú sabes cómo es esto, que en la música todo, todo cambia muy rápido, y a lo mejor pues, soltamos eso decidimos hacer un, un juego, yo entiendo que ya para... El plan que tengo de trabajo es, tiraría un tema entre cada tres semanas o un mes, y aquí por lo menos el mes de agosto, sin parar hacer un mixtape de esos mismos temas que ya solté, con dos temas nuevos, para entonces soltar ya lo que sería mi música entre agosto y septiembre. De este año, pero... Ah, pues bueno, ya ustedes saben, están escuchando a Gocho, tienen que esperar su disco, Y música bueno ocho y para contrataciones cómo la gente se pueden este, comunicar contigo este twitter MySpace y todo lo que tú tengas ya tú sabes que la gente pueda comunicarse contigo especialmente por lo menos números de contrataciones tú sabes que nuestras entrevistas pues siempre salen este, a la luz pública por todas las redes del internet y, y, y eso es un, sí. una buena solución para ustedes los artistas verdad que los contraten de diferentes partes del mundo claro que sí claro que sí se pueden comunicar mi oficina al 787 447 1281 María, pues ya tú sabes, por aquí en Alto Calibre nada más y nada menos, estuvo Gocho directamente desde Puerto Rico. Gocho, antes de despedirnos, ya tú sabes, te damos las gracias nuevamente por estar con nosotros y despide esta canción, ya tú sabes, junto a Joe del dúo Joe y Randy, dándole. Bueno, gente, siguen sintonía del programa número uno, Alto Calibre Radio Show y aquí los veo con mi nuevo tema de es mi música para ustedes con mucho cariño Gocho junto a Joe, dándole sube lo que se música. Saria pusimo titulo el día Aguayera puedo talar todo el día te voy a decir te voy a dar candela para tu pelle yo no me voy a dar break porque voy a estar Dando, De yo ningono contrate contra contra yo and yo I got you the mi musica ma mr green